Quiero hacer una ley. La ley tiene que hacerlo bien fundamentado para que no nos caiga después las responsabilidades a los que estamos en función de gobierno. Los abogados deben conocer. No sé si el colegio de abogados estaban por acá, dice... Saben, saben de qué estoy hablando, ¿no? Ellos conocen. No se puede hacer ley así aventura, aventurearlo decir, esto hago por política. Alguien sopló por ahí que estábamos elaborando, escuchó, mejor yo lo gano. Eso se llama politiquería. Claro, Ya estamos tres años de, de gestión de gobierno como concejales, como alcalde de segunda gestión Entonces ellos podían haber hecho, si quieren, el primer día de 2015 cuando se posicionaron Elaborar con toda la fundamentación Sin embargo, tampoco somos los únicos Ya se dio en Santa Cruz, ya se dio en Oruro en La Paz creo que La Paz ha sido el, el primer municipio que ha hecho porque tenía muchas deudas atrasadas con esto mis hermanos eh, vamos a regularizar títulos de derechos propiedad de los inmuebles, casas, lotes de los motos especialmente de los mototaxistas deberían estar aquí todos los mototaxistas porque son los que más se, eh, se quejan y son los que más se van a beneficiar ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos hace años en Montero una playa de motos que se vende día domingo y, y algunos abogados se prestan, se lo hace una transferencia eh, trucha por ahí y con eso quieren regularizar. No lo hacen pasar aquí, no lo hacen notariar y la venta de moto, el que ha vendido sigue figurando aquí a nombre del vendedor. El comprador puede estar caminando, puede tener 5 años, 10 años, 15 años de uso, pero para nosotros figura el que ha vendido, porque el que ha comprado no ha hecho pasar ninguna regularización aquí en la alcaldía. Y esa gente es la más beneficiada, porque sin comer ni beber, si Carmen me ha vendido a mí la moto, y yo nunca he hecho registrar en mi nombre, entonces sigue siendo ella la dueña. Y el impuesto le tiene que pagar ella. Ya, a veces ya tengo la moto, pero nosotros no sabemos, no miramos coca. Lo picheamos, lo boleamos nosotros la coca, no miramos coca. No somos adivinos para saber quién es el dueño. entonces Esos son los mayores beneficiados, tanto en vehículos de dos ruedas como en vehículos de cuatro ruedas. Los mayores beneficiados, la mayor mora que tenemos es en vehículos. Por eso estamos haciendo, mis hermanos.